...y esta fusión ya está sucediendo, te cuento... ...están trasladando en este momento... ...y ya lo han hecho durante el verano... ...a cientos de trabajadores de Cablevisión... ...a edificio de Telecom... ...y de Telecom a edificio de Cablevisión... ...están actuando como si fuera una empresa única... ...de hecho, porque todavía faltó actualizar... ...completamente la fusión... ...si bien tienen un dictamen de NACOM... ...que es el Ente Nacional de Comunicaciones... ...falta que se tira la Comisión de Defensa de la Competencia... el Secretario de Comercio y mm. que después, después de que se necesita ese dictamen viene una resolución del Secretario de Comercio que consideramos que la van a aprobar, la fusión pero no quita que tiene que pasar por ahí, y antes de pasar por todo esto, ya están funcionando la empresa y bueno, como vos acabas de leer recién tiene implicancias tanto para la población en general como para los trabajadores de la actividad ¿no? claro Uh, eh desde lo que es el observatorio de la riqueza eh semanas atrás había presentado un persaltuna a la corte para que la corte tome este tema. Eh, después también trascendió que se acercaron a, a la Comisión de eh de derecho a la expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, eh como continuó esa esa serie de presentaciones que venían realizando Pablo bien, bueno, te cuento está lleno de, de iniciativas el, el Observatorio de la Riqueza es una, han ido a la Corte Suprema con un par saltum que plantea la denuncia de todas las irregularidades que implica esta fusión y todos los incumplimientos legales que, que vulneran derechos legales en todo sentido también hay presentaciones en la Comisión de Defensa de la Competencia hecha por el organismo que acabamos de mencionar, el, el Observatorio por la doctora Zavala que fue la que ganó El fallo que a los trabajadores de la telecomunicación deberían pagar los bonos de que cuando se privatizó en TEL, asumió un compromiso de las empresas telefónicas que tienen que pagar unos bonos de participación en las ganancias, que nunca los pagaron. Pero tenemos un dictamen de la Corte Suprema que dice que tienen que pagarlos. Y las empresas siguen dilatando esto. Hay miles de juicios en todo el país. Nosotros decimos que antes de que se funcione tienen que pagar esos bonos. Bueno, hay presentaciones de diferentes organismos, Está el proyecto de la diputada Romina del Pla en el Congreso, que plantea la suspensión de la fusión, que nos llevó a una audiencia pública hace 15 días en el Congreso, con participación de un montón de diputados, de organizaciones sindicales, políticas, de medios de comunicación. Hay, hay otros proyectos de ley que también están presentando. Estamos en una campaña porque queremos poner de relieve de que esta fusión está sucediendo sint que se pueda debatir la opinión pública del alcance que va a tener esto. No no se está debatiendo en las medios, en la sociedad. Por ejemplo, no hubo ni siquiera una audiencia pública que diga, bueno, se expresan las organizaciones, pues la persona, los, los diputados. No hubo nadie que se exprese. Esta función la indica una concentración enorme la de lo que es la parte internet, por ejemplo, porque en todo el norte del país antes de Rosario, me dijiste sí, Rosario, Córdoba y el resto de las provincias del norte, del NOA este, prácticamente el 90% de las este, conexiones de internet pasa a ser en una misma empresa porque Telecom tiene una gran porción de eso, Cablevisión tiene la otra y quedan todos en una misma empresa y de las redes de comunicación y a su vez sabemos que el Grupo Clarín es uno de los grandes este elaboradores de informaciones, ¿no? De contenido, tanto las redes, la parte digital como el contenido, se maneja bueno, una empresa privada que bueno, va dispuesto atenta a la es, libertad de expresión, de información de comunicación. Este y bueno, una vez que uno maneja las redes, impone también el precio en los servicios puede también un elemento más en términos acá que no hay una legislación que regule hace la comunicación en este momento. Hay derechos de godear nuestra en la legislación, entonces es la libertad total de la empresa invierta donde quiera o donde no quiera y domine el mercado plenamente. Pablo, había en carpeta otra sendió en carpeta que eh iba a salir un proyecto de Ley de Tecnologías Convergente. A ustedes como representantes del sector de las telecomunicaciones les llegó algún anteproyecto, alguna propuesta, algún proyecto en este sentido o solamente también eh esos trascendidos eh, público y mediante de, de algún que otro funcionario del actual ejecutivo. Mira, el gobierno dice que asumió el nuevo gobierno dice que va a presentar un proyecto de de tiene comunicaciones, comunicaciones convergentes todo. lleva dos años y no ha presentado ninguno porque tenemos información también de Aguad que fue el ministro de comunicaciones hace poco tiempo y dijo que el mejor, la mejor ley de comunicaciones es la que no existe en relación a que mejor que el mercado se regule pero esto no es un libre mercado acá hay grupos muy consolidados Telefónica también es un grupo fuerte de las comunicaciones que tiene más poderse de la formación del país, ¿no? pero um, lo que han sacado fue un decreto, como te decía recién, no hay ningún proyecto, más bien hace unión del Congreso hace la legislaciones legislativas que después del 1 de marzo y dijo que iba a presentar un proyecto. Todavía no presentó nada, la van pateando para adelante, de importante casi es que mental. Anún hacen anuncio de que se va a presentar algo que nadie no presenta. Este mientras hace el anuncio en los hechos se van consolidando estas posiciones que te mencionaba recién. Y aparte, afectan mucho a los trabajadores. Por ejemplo, Clarín compró hace tres años ya, compró a la empresa de, de comunicación Expel y produjo un vaciamiento absoluto de esa empresa. Absorbió algunas frecuencias, absorbió algunos edificios, después despidió cientos de trabajadores, dejó en la calle un montón de familias, cerró prácticamente vacía la empresa. Es decir, que esto es un poco un poco en la perspectiva que estamos viendo, esta fusión va a duplicar las áreas de la otra empresa y en su proyecto que presentamos de subpensión alertamos sobre esto porque no solo que va a aumentar la posible competencia entre compañías que podría haber, sino que también pone en riesgo los miles de puestos de trabajo en todo el país. eh hasta el momento no hay ningún proyecto para nosotros en el gobierno eh lo va a dilatar y si presenta algo va a ser para que se debata en el tiempo, pero lo importante acá es que en la práctica se funcione su hecho, pero que no ha pasado ni siquiera por instancia formal como la defensa de la competencia. Que es el perdanismo donde habíamos quedado el acto de jueves, ¿no? Claro. Sí. Eh eso que tenemos abrir la discusión en toda la población, en las organizaciones sindicales se pronuncien. o debatan, por ejemplo las federaciones de los telefónicos en te un ejemplo, este, en un momento no se han pronunciado y esto va a afectar costos de trabajo, convenios colectivos estamos hablando de dos grandes sindicatos uno es de, de televisión que es ATSAI y otro es FODESTA que es Comunicaciones y ahora se combinan en la misma empresa ¿qué convenio va a quedar? Claro. ¿qué condiciones de trabajo? ¿las más favorables o las que la patronal quiere imponer sendo porque siempre no se cumple norma de seguridad y higiene, este eh, tenemos un montón de compañías tercerizadas, precarizado. Bueno, estoy viendo un aspecto del punto esa de del trabajador desde acá, ¿no? Claro. Como incidencia entre en el mundo de los trabajadores, ¿no? Pablo, y por último, respecto a esta última cuestión que nos decís eh de que hay si se quiere dos convenios con los dos sectores eh de trabajo que son la televisión y las telecomunicaciones. Se viene una una negociación paritaria en lo que a es ese sector de las telecomunicaciones eh se habla de este tema, por lo menos en lo que es la conducción de Foetro, ustedes que están en la conducción con, pero como minoría lo llevan a, al tema al, deba, a, al debate, lo van a plantear de cara a las patronales esta cuestión. Bueno, mira, nosotros el tema es que ya estamos planteando eh estamos discutiendo con la comisión directiva este problema porque es un gran tema, ¿no? pero en general las paritarias primero todavía la partida nuestra del salario no arrancó pero en gran parte como otros sindicatos a nivel nacional la negociación eh, queda reducida a muy pocos miembros no es pública, no es de cara a los trabajadores en una asamblea en el plenario de delegados que fue una gran tradición de plenarios de delegados pero no en general la discusión ahí será en otro ámbito Hasta el momento, las grandes sindicatos Foeta y Tatai no se han pronunciado sobre la fusión, como tal, y están negociando, saben, los acuerdos, hay reuniones y todo lo demás, pero no se baja la información al trabajador y del proceso. Incluso la propia comisión colectiva donde nosotros somos una parte de esa comisión colectiva, para la mayoría no se baja la información. Hay que negociar, hay reuniones, pero bueno, nosotros queremos que todavía eh en el COM la edición, digamos, de Hugo Carín, no ha alargado una ofensiva brutal. Si bien se está viendo eh situaciones, ¿no? como decía, traslados compulsivos, este el presidente de Telecom que él viene de Cablevisión dijo que la antena está sobredimensionada, este hay apretes que empieza a haber para que levanten juicio, retiro voluntario y todo lo demás. Creemos que todavía la patronal está esperando que se termine de aprobar estos aspectos que se mencionaba y consolidar bien esta fusión que acá andan a realizar y luego sí descargar un ataque fuerte a los trabajadores. Fue el momento donde no convivía un conflicto en medio de esta discusión. Se parece que van a dar que pase rápido la discusión, la pruebe de la Comisión de Defensa de la Competencia, la pruebe el Ministerio de Comercio, que consolidada, porque inclusive las patronales también ven con malos ojos esta fusión. Ojo con esto, eh. Telefónica no lo ve con buenos ojos esto. Claro. es una de sina telefónica, está claro, porque Telefónica también tiene una política de llevarse todos los recursos del país y ya ha sido muy beneficiada en otras épocas, por gobiernos anteriores muy beneficiada, de hecho tenía una parte de Telecom, este, de acciones de Telecom y de propiedad de Telefónica, pero antes no también este funciones legales han hecho con esta función. Exacto. Así que bueno, la discusión está dando, solo queremos darla dentro de las organizaciones obreras que son fundamentales y darla en toda la sociedad. Esto trascienda por lo que te decía antes de que los medios es un tema que no se menciona. Y esto va a tener una trascendencia que lo puedo asegurar por mucho tiempo porque se está definiendo las comunicaciones, las telecomunicaciones del país que son algo estratégico que son algo muy sensible vos viste lo que es hoy en día los teléfonos celulares, lo que es la media comunicación, los canales de cada vende este todo, todo pasa por ahí. Pablo, agradecer de por este contacto, por estos minutos y reiterar la convocatoria a partir de las 17 horas en la sede central de la Comisión Nacional de Defensa a la de la competencia en la ciudad de Buenos Aires. Dale. Que era reconquista y va el ministro a media cuadra de Plaza de Mayo. Así es. Eh Pablo, hecha la invitación, te agradecemos por este contacto. y estamos en sí, comunicación. Sí, una cosita más que ir decir. Sí. Eh la radio abierta y el acto que vamos a tener el jueves vienen muchas organizaciones, por ejemplo, vienen Sipeva, el, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, viene el, el FARCO, que es la Federación Argentina de Radio Cooperativa, la Asociación Argentina de Autores, este, bueno, montones de delegados, comisiones internas, eh trabajadores de Enacom. Todo, no, te quiero decir que va a ser un amplio el el, el cómo se llama. El espectro pues va a ser amplio es... de los participantes. Sí, sí, por ejemplo, el, el presidente de la carrera de comunicaciones de la Universidad de Buenos Aires sí, y decenas de docentes de la muy prestigiosa sobre la carrera de comunicación de la UBA van a venir y van a hablar en el acto, es decir, tiene una una vidica importante y muy representativo de organizaciones vinculadas a este dilema. Así es, eh, Pablo, y nosotros desde aquí adherimos esta radio es una FM community radio comunitaria que está diría sí. a lo que es el foro argentino de radio comunitaria y eh nuevamente agradecerte por este contacto y estamos a la espera de lo que suceda el día jueves. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos de espacio